De lunes a viernes en el... vamos a estar con el presidente de la Unión Industrial de la Pampa eh, de Unilpa, eh, Rubén Gorordo. Rubén Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. Hola, buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Rubén, eh, cómo están ustedes los industriales eh, a partir de lo que está pasando después de las PASO, después de las elecciones que se disparó el dólar. Eh, a ver, cuéntenos un poquito. Sí, bueno, eh, de, de más hasta decirte cómo cómo cómo la estamos pasando. Es sí. una semana muy muy viejita, muy preocupante para, para la industria del PYME. Eh, yo creo, ayer hablaba con un colega de ustedes, que tenemos que esperar que pase esta, esta, esta semana. Creemos que tienen que seguir habiendo nuevas medidas para que afecten a, a, a la pyme porque con esta corrida del dólar eh, hay una gran recesión y, y bueno, realmente no se puede trabajar. Eh, con esta, con este, con esta del dólar ¿no? porque todos los productos que uno hace tiene parte de, de, de materia prima que están dolarizadas, claro, eh, esto de que no hay precios es así, eh, uno va a comprar algo, me imagino los proveedores y esas cuestiones de la Mirá, industria, mira es, es, hay una eh, por ahí nosotros eh de la industrial siempre eh, vivimos de un cliente lo tratamos de cuidar Y por ahí vemos que, no sé, pasó a partir del día lunes, eh, por ahí el cliente quiere liquidar su, su cuenta corriente, nosotros no la podemos, eh, tampoco se puede actualizar, pero si no la actualizas no podés, eh, no podés recuperar la materia prima. Entonces, eh, hay muchos proveedores que decidieron de, bueno, te doy la mercadería o dolarizada o... O, o bien se arregla el precio una vez que hay una estabilización de valores y, y por ahí, porque si no, ¿qué pasaba? Uno le pone eh, aumentos no reales por, para cubrirse y el otro no, no, no, no, no puede consumirlo. Entonces esto sí, llegó, hay una recesión, hay un parate, más de uno directamente decidió no vender hasta que se estabilice, pero eh, una pyme necesita... Eh, diariamente eh, su venta para llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Eh, Rubén, ¿y las medidas anunciadas ayer por Macri? Eh, ¿Qué Mirá, son? La, la, las medidas eh, en lo que lo puede eh, llegar a la, a la PYME directo, bueno, lo que impuesto a las ganancias a la, a la, a eso le es le, le, le, le, le, un beneficio hacia, hacia, el, hacia el operario, eh, pero lo que es nosotros, nosotros esperamos una medida que sea con tasas subsidiadas de, de la financiación de las pymes mm. eh, o crédito accesible eh, al uso diario. Nosotros eh, necesitamos eh, una buena financiación para el uso diario, ¿no? Claro. Eh, y eso no se anunció. Y eso no se anunció. Mm. Lo que sí dicen, estaban esperando para hacer un anuncio para las pymes eh, a ver como que haya una estabilización de la semana o, de, o, del, o del mercado cambiario para realmente lo que sí necesitamos, ahora sí que se necesitan medidas, medidas rápidas para reactivar, ¿no? Porque pasa todo, el consumo, no sé, te vas a pasar a vos, vos sí. vas a consumir lo que necesitas a diario, ya hay cosas que hoy sí no voy a esperar a que se estabilice el valor porque no lo vas a pagar porque crees que, que, que va a valer el día de mañana esa plata. Eh, medidas para reactivar el, el consumo interno, sobre todo este, claro, en todo el país. Claro, nosotros necesitamos medidas para reactivar el consumo interno, y medidas por ahí específicamente para las pymes, nosotros, eh, ya te digo, por ahí las la, la pymes eh, siempre eh, tenemos una desventaja con las con las más grandes, porque nosotros o, o llevamos segundo a los créditos, a la parte crediticia, eh, tenemos otras trabas por, por ser más pequeños, pero... Hoy por hoy trabajar con estos intereses tan altos, en un descubierto, en una venta de valores, eh, una venta de valores muy necesaria para las pymes, está muy alto, eh, se nos hace casi imposible. ¿entender? Y decir que tenemos para comprar la materia prima de contado para después volcarla a un mercado interno financiada, eh, hay que tener muy mucho, mucho espalda financiera nos está teniendo, entonces nos preocupa eso. Entonces lo que necesitamos es eh, una, aunque sea en en venta de valores, algo que sea con tasa bonificable para que pueda las pymes puedan operar, ¿no? Claro. Eh, esta corrida y esta crisis que está ocurriendo ahora eh, puede haber cierre de, de pymes. Puede provocar esto. Yo yo creo que sí. Yo creo que que más de una se más allá de, de, de, del parate que hubo por ahí, no tomarlo, decir, bueno, esta semana, tomar decisiones muy bruscas, pero si más de uno lo debe estar evaluando, eh, más sumale la otra problemática de que cualquiera que está cargado con, con empleados, para una pyme no es fácil cerrarlo porque tiene que indemnizar empleados eh, por más arreglo que se llegue, es un valor siempre importante para la PYME, ¿no? Claro. Eh, Rubén, ¿y qué es lo que más necesitan de forma urgente? ¿Esto de acceso a algún crédito barato o a tasa subsidiada. Nosotros se necesitan tasas subsidiadas para lo que es vente de valor y financiación para reactivar la, la, la producción. Ah. Sí, sí. Eso es lo, lo, lo primero que se tendría que... Eso es lo primero que necesitamos. Más allá después cuando decimos de ponernos competitivos necesitamos eh, trabajar sobre lo que es eh, las cargas impositivas de, de, de, de personal, y más allá que uno, uno, uno sabe que el personal más que más ahora, hoy no llega a fin de mes, entonces no está cómodo dentro de tu empresa porque sabés que no llega, pero a vos se te hace imposible también llegar a pagarle a fin de mes, pero eh, tenemos una carga muy alta impositiva que poder trabajarlos eh, para las pymes, que, que a ver si se puede... Eh, mejorar esa, esa carga achicar esa carga en positiva ¿no? claro. eh, Hay eh, varias pymes aquí en la provincia de La Pampa que exportan eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo toman esto de que el dólar sí, esté alto? Eh, les, ¿Los beneficia un poco claro, me imagino? El, exactamente el, de la, el que está exportando que no, por ahí no exporta el 100% de su producto pero sí eh, se ve beneficiado con, con, porque la exportación un, los portales, un producto exporta en valor dólar mm. eh, pero por ahí yo digo eh, no, porque si, sí, no sé, si te digo el 3% de las pymes porque exporta está bien, el resto mal, yo creo que lo, lo, lo bueno sería que, que todo llegue y estén todos bien, porque si claro. vos llegás a tu empresa y como el patrón exporta está bien, pero el resto del personal no llega a fin de mes, tan mal, hasta el ámbito de trabajo es malo. Entonces, eh, lo bueno sería llegar a, a tener reglas claras de trabajo para que todo todo el neutral se encuentre cómodo y, y, y, y trabajando bien ¿no? claro esta corrida que está ocurriendo es parecida a la, a la, a la del año pasado no fue? esto esto esto yo creo más allá de, de, de, de no, no sé fue más no sé si significó más o, o, o, o agarró más desprevenido para decir no se creía no se no estaba mm calculado que, que, que el día lunes pasara esto que pasó de, de esta cosa tan importante entonces por más que uno y sí pero algunos todavía están medio acostumbrados a, a tener estos altos y bajos pero no no no es así y te vuelvo a reiterar por ahí te lleva a tener eh, problemas con los clientes que vos estás a diario todo pero todo el mundo no quiere perder de lo que yo he hecho de lo que vos entonces eh, uno quiere cubrirse, el otro se, también se quiere cubrir, el otro no puede entregar mercadería, lo va a separar. La, la... Entonces, todo eso todo esto produce una recesión muy grande y nos afecta a todos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, ¿La posibilidad de que haya un cambio de gobierno a nivel nacional después del resultado de las PASO abre algún tipo de expectativas en el sector? Mirá, nos, nosotros, por ahí yo siempre digo que lo de las pymes estamos en producción. Sabemos más en producir, no tanto de, de, de política y la parte económica financiera, pero hoy por hoy cuando tenés un comercio abierto tenés que ser parte de, de tener conocimientos económicos financieros porque no pasa eh, todo por la producción. Pero eh, nosotros queremos que esté el, el gobierno en el de turno que nos dé facilidades de poder trabajar y con eso nos sentimos cómodos, ¿no? Eh, estos, estas eh, por ahí no sé llamarlas peleas políticas o por ahí, ahí pasan meses que, que todos van cuidando dónde pueden quedarse posicionados y, y, y se olvidan de sectores que, que bueno nos afecte. Claro. Eh, bien, Rubén, eh, no sé si quiere completar con algo, sino eh, gracias por estos minutos con Kermés. No, no. Agradecerle a usted por siempre tenernos eh, presentes para poder comunicarle. Y bueno, decirle a los socios de, de UNILPA y a, y a las pymes de La Pampa que, que tratemos de, de aparear la situación esta, que yo creo que tendrá que pasar. O sea, eh, en un momento más que ahora creo que tiene que ser en medio... En los términos los tiempos tienen que ser cortos porque sí, eh, siempre el pymes dice no, no damos más, no llegamos más, pero bueno, ahora sí realmente... Es medio en serio la situación porque eh, es una recesión muy grande, ¿no? Claro. Eh, bien, Rubén, gracias. No, gracias a vos por, por llamarnos. Que tenga buen día. Buen día. Adiós. La palabra del presidente de la Unión Industrial de la Pampa, de UNILPA, Rubén Gorordo, pasó por Radio Kermés.